Que hoy en la madrugada efectivos de la brigada de Inalcórdia efectuaron un control vehicular. En la entrada a Norte a Osorno, este se, se realizaron varios chequeos a buses provenientes de Santiago y entre ellos eh, se detuvieron a un total de 10 personas 8 por eh, porte de droga por el porte de marihuana se detuvo una persona también por porte de marihuana por el microtráfico de droga, cual va a ser puesta a disposición del juzgado garantía el día de mañana y el último es un ciudadano ecuatoriano el cual se encontraba en forma ilegal al país y fue derivado al Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Osorno para que realice los trámites de la denuncia respectiva. Estos controles vehiculares se realizan eh, a raíz del trabajo de inteligencia que ha efectuado la brigada antinarcóticos en relación a que la droga preferentemente que ingresa a la a la región es vía terrestre y eh, en buses y Y en eh, encomienda. Es por ello que se ha realizado y se van a ir eh, masificando estos controles de identidad eh, a los buses que provienen desde, desde, la, desde la capital, especialmente.